Bueno, hoy volvimos a INTA, ya habíamos prometido la, la visita para hablar de huertas y para eso estamos con Mima Foti y con Mimicu Laciati. Eh, hacía ya tiempo que no hablábamos de huertas y lo vamos a hacer hoy. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, podemos hacer un, un comentario de lo que ha sido la, la temporada primavera-verano. Uh -huh. Hemos tenido realmente um, una estación óptima, una temporada óptima para todo lo que es la huerta de primavera-verano, porque tuvimos mucho calor, mm. pero tuvimos también mucha lluvia. Tuvimos también la presencia de los queridos bichos moros, <risa> pero bueno, eh, es algo que ya eh, mucha de la gente que, que hace la huerta familiar ...y la huerta comunitaria o la huerta a nivel comercial... ...ya están preparados porque esto se ha repetido durante varios años... ...es decir, eh, el aumento de la temperatura hace que muchos de estos insectos... ...aparezcan en temporadas mucho más tempranas que en otros años. Mm. Eh, nosotros desde el programa recomendamos algunas cosas en forma digamos casera como puede ser la mezcla de algunos bichos moros muertos mezclados con agua con unas gotas de lavandina. Pero cuando nosotros hablamos de más de 50, 100 plantas de tomates, sabemos que realmente tenemos que recurrir sí o sí algún producto y siempre recomendamos alguna hipermetrinas porque es realmente lo que tiene menos poder residual, sí. periodo de permanencia y es muy eficaz. Esta ha sido una temporada también que ha acompañado muchísimo para la, de la producción de frutales. Los calores han permitido, ¿no es cierto?, que pudiéramos hacer cosas muy lindas como son las frutas secas, hacer los tomates secos y la producción ha permitido que la gente pueda hacer muchas conservas, uh -huh. muchas frutas en almíbar, muchas este, muchos dulces, muchas mermeladas... Y todo eso hace eh, el beneficio de la economía familiar. Claro. Ustedes, ustedes misma yo cada vez que vengo al INTA veo mucha gente que viene a, a buscar semillas. Ustedes siguen siguen dando semillas para, para la gente de las huertas familiares, ¿no? Nosotros entregamos acá con Mimi y con el personal de la oficina a la gente que viene a buscar semillas, pero además en todas las unidades eh, periféricas de salud, Eh, todos los comienzos de temporada se entregan las bolsas con las fichas y además se entregan en las delegaciones municipales. Uh -huh. Esto lo programamos con MIMI como una forma de que la gente no tenga que trasladarse hasta la sede de la oficina uh -huh. para que lo tenga mucho más a mano. Y el año pasado entregamos ajos, Eh, para que la gente, eh, era una demanda que este es el tercer año que se hizo de entregar se, semillas de ajo colorado proveniente de Hilario Azcazubi vos sabés hubo que hay dos variedades de ajo, tenemos un ajo blanco que dura muy poco, no es cierto, para tenerlo para otras estaciones pero que es un ajo que tiene dientes muy grandes que se conoce comúnmente como ajo chileno pero que hay otras variedades de este ajo es lo que se usa habitualmente en restaurant para preparaciones, sí. no es cierto, de, de, de mucha gente. Sí. Para las huertas familiares, eh, desde la estación experimental del INTA de Azcazubi mandan ajo colorado. Ajá. Y bueno, realmente este con mucha satisfacción nosotros este, entregamos los las cabezas, los dientes de ajo en bolsitas con un cartel que decía que por favor guardaran la semilla porque este año no sabemos si va a haber. Uh -huh. Eh, y bueno, eh, recibimos del centro de día de la granja, porque a las instituciones le pedimos que nos devolvieran para poder entregar este año, y ya recibimos semillas de ajo para tener para este año. ¿Ustedes recorren permanentemente las huertas familiares de acá de la barría? Sí. Eh, las que hacían este trabajo, en realidad, era la gente del programa Jefas y Jefes de Hogar. Eh, vos tenés que pensar Hugo, que nosotros estamos hablando entre todo el partido de Olavarría de más de 3.400 huertas uh -huh. entonces hacemos visitas puntuales cuando tenemos alguna algún problema alguna inquietud pero nosotros tenemos la atención del público, la atención de las instituciones claro. y es eh, es muy complicado el hecho de decir eh, podemos hacer visitas puntuales a determinados lugares todo cuando hablamos de tres mil y pico de huertas hablamos de acá o la barría en el conurbano de la barría o hablamos también de huertas no, en algunos otros lugares hablamos urbanos. de huertas urbanas rurales y de zonas serranas ah, no. ¿Mm? porque nosotros tenemos registros con los nombres de todas las personas el INTA, la semilla que nosotros entregamos proviene de una cooperativa que se llama FECO Agro, que está ubicada en San Juan, que son los que preparan las semillas y preparan esas bolsitas que vos conocés. Sí. Nosotros tenemos que hacer todos los meses una, una planilla donde se registran las familias nuevas que se incorporan porque esas semillas tienen un costo elevado uh -huh. entonces tiene que quedar un registro de quienes las reciben ¿qué se hace con esas semillas? Pero bueno, ayer puntualmente fuimos con Mimi a visitar cinco chicos eh, estudiantes de distintas carreras y bueno, y con mucha alegría nosotros comentábamos con Mimi que uno lo que escucha de los jóvenes es nada más que la parte, no es cierto, de la violencia, de la droga, del alcohol y realmente vimos una huerta muy linda uh -huh. con este, tomates, berenjenas, morrones... Los chicos no tenían muchas ideas, así que bueno, hay algunas cositas para marcar y para claro. corregir, pero... Sí, el asesoramiento es fundamental, ¿no? Tienen el componente aves, tienen pollos, tienen gallinas, entonces eh, nos parece que es hermoso que esto que hace tantos años que venimos difundiendo y que yo puntualmente soy una enamorada de esto porque lo traigo, no es cierto, desde la herencia, este, creo que es eh, una de las cosas que al ser humano lo va a sacar de toda la problemática, de toda la locura que tenemos, de, la, de lo que es, todos los problemas que tenemos cada uno, el hecho de poder decir, me voy media hora a trabajar en la huerta, en el jardín, con los pollos, con los frutales... Dignifica, sí, ¿no? Además, además dignifica y saca el estrés. Tal cual, tal cual. Yo digo que nosotros tenemos que cambiar un poco esa concepción de que el trabajo manual es para la gente que no tiene recursos. El trabajo manual es para todo el mundo, obligatorio. Muy bien. Bueno, eh, misma como siempre nos da un panorama bien general de, de lo que ocurre con la huerta. Y Mimicula si nos va a hablar un poquito de la huerta de invierno, que es la que se viene, es la que no es tan, este, digamos, tan prolífera en, en especies, pero de todas maneras es importante, eh, ¿no? Sí. Eh, bueno, como comentaba misma en esas colecciones tenemos lo que es eh, primavera-verano, que ya terminó, que ya, ya termina, prácticamente sí. no hay que poner de esa colección, y comenzamos ya con lo de otoño-invierno, uh -huh. que también han llegado las colecciones, que como dijo Mima, dejamos en las salas periféricas y hemos avisado a través de mm, Secretaría de Gobierno para que las delegaciones rurales este, y de la zona serrana vengan a buscar las colecciones de semillas para su lugar que lo hacen todos los años. Claro, cuando hablamos de colección de invierno, ¿qué especie claro, sería? Claro, bueno, nosotros ahora lo que vamos a hacer como para preparar la huerta, eh, vamos a ir preparando de nuevo el terreno, uh -huh. ¿no es cierto?, este eh, vamos a puntear, vamos a dejar descansar un poco si sí, podemos por lo menos como decís en el campo un barbecho un barbecho, exacto sí, este, y también vamos a incorporar a esa tierra los restos este, orgánicos que nos han quedado de las, de las plantaciones claro. de primavera a verano uh -huh. que eso va a fortalecer la tierra en forma natural que es lo que estamos buscando Eh, ahora vamos a hacer almácigos de puerro, eh, cebolla, eh, brócoli, eh, repollo, sí. este, para después ya fines de febrero, o marzo, los vamos a trasplantar. Eh, cuando hacemos los almácigos, que hablamos no es hacerlos alboleos, que vayan, eh, a, que tirar la semilla y que salga el almácigo, sí. sino que también tenemos que tenerlos cuidados, ...de hacerlo en una lata o en algún cajón... ...dejando espacio entre semilla y semilla... Uh -huh. ...para que esa planta se vaya desarrollando bien... ...y, y cuando trasplantemos, después. claro, lo podamos hacer con el pan de tierra... ...y no sufra tanto... Uh -huh. eh, ...también tenemos los de hoja, que es este, ahora viene la acelga... ...lechuga de invierno, uh -huh. eh, espinaca... ...y tenemos también remolacha, zanahoria... Que este, para poner ahora en invierno Bien. y más adelante también dentro, hablando de lo que es otoño-invierno, pero ya mayo, junio tenemos el ajo, eh, re, eh, ajo, arvejas y habas, que son los cultivos fuertes que nosotros tenemos en el invierno. sí este eh, de ya sabemos que la el haba y la arveja es lo más resistente recién a la helada uh -huh. y es lo que nosotros podemos ir cultivando para poder tener en el invierno. O sea que este siempre hablamos con Mima que hacer huerta no es solamente hacerlo en verano, sino que sí, tenemos sino que, que tener los dos cultivos y hacerla durante todo el año con todos los cuidados que requieren cada una de estas estaciones. Claro. Por supuesto que esta es la más difícil por la, la zona fría que claro. tenemos nosotros, ¿no es cierto? Pero tenemos la parte de túneles este que con nylon que los vamos a ir eh, cubriendo sin necesidad de tener que llegar a un invernáculo a un como claro. se habla, este, pero con todos esos cuidados y respetando siempre el calendario de siembra. Uh -huh. Este, nosotros ahora ya tenemos que ver Cuando entregamos las bolsas de semillas, las colecciones, entregamos también un calendario de siembra para que se respete. Si nos dicen que tenemos que sembrar en febrero o marzo determinadas semillas, eso tenemos que hacer. Porque si ponemos de la otra temporada, claro. cuando no nos dan y después viene No llegamos. Dice, claro, no me dio nada. <risa> Así que teniendo todos esos cuidados podemos llegar a tener también una buena producción en lo que es de otoño-invierno bien, eh, misma se incrementan cada vez más las huertas la gente va tomando conciencia aquellos que tienen algún terrenito en el fondo este, se va incrementando sí, realmente el año pasado por ejemplo eh, esta temporada que termina como dijo mi Mimi de primavera-verano fue impresionante la cantidad de gente que vino a retirar mm. semillas es que es más rica la, la, la, la verdura de la huerta más, rica, más fresca es más fresca yo tengo la posibilidad no es cierto de ver todo el desarrollo de la planta eh, por ejemplo nosotros en las huertas escolares eh, yo siempre insisto con el tema de las habas y las arvejas, más que nada el tema de las habas los chicos aunque no hayan visto la planta de la arveja y no hayan visto la vaina ...conocen la abeja la, de la lata... Sí, sí. ...pero las habas... ...no las conocen... No las conocen. Eh, ...la planta de habas... ...tiene una de las flores más bonitas... ...que tienen las hortalezas... Mm. ...es hermosa y además es muy perfumada... ...entonces... este ...yo siempre digo que en las escuelas... ...los chicos aunque sea un surquito de habas... Tiene ...porque ser. tienen que conocerla... ...tienen que verla... ...tienen que saber cómo se consume... ...nosotros tenemos la suerte de ser un país sumamente rico, uno de los más ricos, no es cierto del mundo en producciones. Tiene sí, el mejor clima, el mejor clima que permite hacer todo tipo de producciones y tenemos al alcance numerosas posibilidades. Pero cuando nosotros miramos un poquito alrededor eh, nosotros puntualmente en Serras Bayas que hemos tenido eh, de eh, personas provenientes de de Polonia, de Checoslovaquia, de Rusia, de Alemania de países muy fríos uh -huh. donde realmente las producciones de hortalizas no se daban que lo único que tenían era papa y algunas legumbres uh -huh. eh, ellos eh, valoraban inmensamente este tipo de legumbres por el aporte que tienen, no es cierto las habas aportan mucha, mucha, mucha energía, eh, claro. harina pero además proteínas y esta gente era, era uno de los alimentos básicos y hace dos o tres años, en, una, en un viaje que hicimos a Perú nos encontramos con que en los mercados vendían harina de habas, que nosotros no la conocemos uh -huh. cuando le preguntamos a las señoras que cómo la usaban pensábamos, la usan para preparaciones pero además, cuando ellas preparan el café con leche para los hijos le ponen una cucharada sopera de harina de habas. ¿Qué? Y los chicos son hermosos, hermosos porque dan ganas realmente de robárselos. <risa> este, pero yo digo que uno a veces como subestima la cultura o la gente, porque esa gente te enseña numerosas cosas, porque la vida les ha enseñado... ¿Qué? Y a través de todos los años han visto cuánto tiene de positivo eso. Y nosotros, como tenemos, en la vida pasa siempre, si yo tengo la posibilidad de elegir entre 10 cosas, que las puedo comprar, con qué elijo, lo que me gusta. Claro. ¿No es cierto De pronto esta gente tiene una alimentación mucho más acotada porque sus recursos económicos no se lo permiten. Pero están comiendo algo que es muy nutritivo y muy valioso. Muy bien. Están programando algún curso para los próximos días, alguna cosa para para eh, llevarles a la bueno, gente algún Sí, eh, nosotros dentro de las actividades que se van a desarrollar durante todo el año, bueno, ya que Mima estuvo hablando de poco de nutrición, tenemos este pensado hacer talleres de educación alimentaria, claro. o sea, educación alimentaria, haciendo la parte teórica Este, sobre los principios básicos de nutrición que es importante consumir cómo consumir los alimentos de la huerta y a su vez la parte práctica haciendo las demostraciones enseñando cómo podemos combinar este tipo claro. de alimentos que muchas veces no nos damos cuenta o, y bueno, ve, lo puedo hacer de otra forma que tiene más sabor o me nos puede gustar más también tenemos programado un curso de poda de frutales mm. Y sobre control de enferme, plagas y enfermedades en la huerta, que, este, que esto es, lo dan generalmente Lía y María Julia Martínez. Eh, eso, lo, lo de conservación, que no puede faltar, porque ah, todos, sí. Todos, sí. todos los años lo hacemos. Y bueno, todos los años también siempre contamos con la colaboración de la familia VATPAN hacer el concurso de huertas escolares rurales, que supongo sí. este año la vamos va a volver a hacer, hacer, siempre haciendo el asesoramiento de las huertas escolares que hay que ver cómo se han multiplicado en la zona rural a través de los chicos sí, que algo, que, hay, algo que hace muchos eh, años sí, yo recuerdo se sí, hacía 11, todas las sí, sí, y ahora este a través de ello lo van haciendo de nuevo en sus lugares este, por este concurso claro, ¿no es cierto? Claro. bueno, eso es lo que está previsto pero siempre salen cosas imprevistas Cosa que nosotros también estamos disfrutando bueno, de todas maneras nosotros los vamos a estar informando porque ustedes por ahí me mandan lo, sí, sí, lo, sí. Lo, lo, los mensajes claro, ¿no? sí, sí. sí, nos queda pendiente del año pasado la entrega de los certificados de los docentes que hicieron el curso con puntaje, ¿no es cierto?, uh -huh. para docentes que se hizo en el CIDE y um, esto les va a permitir a muchos de los docentes la posibilidad, los que no tienen puntualmente una, una orientación agronómica como son los chicos egresados de la escuela agrotécnica, Poder trabajar en las escuelas especiales, en la parte, digamos, de huerta que ellos tienen los talleres y también como conocimiento para poder llevar dentro del aula, incorporar esto dentro de la currícula escolar porque pueden relacionarse con un montón de áreas. Sí, sí, sí, sí, ¿Mm? claro, claro. Así que bueno, este, ese día vamos a hacer un acto, así que te, te vamos a convocar, si Dios quiere, para la entrega de los certificados a los docentes que han participado, porque con mucha alegría participaron eh, ingenieros agrónomos, profesores de biología y maestras de todos los niveles. Ajá. Entonces, eh, sí, el, el puntaje es muy interesante, vos sabes que los, eh, los docentes tienen permanentemente hasta que tienen la titularidad no es cierto, dependen del puntaje, puntaje para ir accediendo exacto. y para poder y eso les acumula puntos y eso les acumula puntos entonces, eh, bueno ter, eh, terminaron 26 docentes así que eh, esa fue una actividad muy linda con MIMI la evaluación de las huertas de cada uno de los participantes realmente es un, fue una actividad muy linda y bueno, vamos a hacer un cierre De, de esta actividad así que los vamos a invitar para que participen muy bien como siempre el agradecimiento a ustedes porque cada vez que venimos este nos desannan un poco <risa> deshanan un poco a la audiencia y este y nos nutren también del programa así que este Vamos a estar en contacto misma, de Mimi, sí, bueno. para cualquier cosa o novedad que surja Perfecto. y que seguramente va a ser interesante. Y arriba con la huerta, porque sí, es, es una sí. cosa a fenómena. ¿eh? Muchas gracias, Hugo. Bueno, gracias y bueno, volver a recordarles que ya están las colecciones de otoño y invierno para todos que los pueden pasar a buscar. Bien, Humana. gracias. Gracias a ustedes.